Hola, ¿cómo están? ¿Qué Muy tal? Bien. Buen día. Buen día. Bueno, eh, contanos, eh, Manolo, de qué se trata este espacio de asesoramiento y contención familiar. Sí, bueno, eh, nosotros, eh, como saben, como ya saben, la Fundación Creando Futuro tiene uno de sus dispositivos. El día es un dispositivo de integrar de ahorraje territorial que está funcionando en San Javier, ¿no? Eh, nosotros con, con la idea de poder llegar un poquito y acercarnos más al barrio y poder trabajar esta problemática más eh, comunitariamente, ¿no? Eh, eh, se han creado dos espacios en el barrio 30 de marzo y otro en el loteo Silva. El loteo, en el loteo Silva va a ser en la capilla San Juan Bautista, y en el 30 de marzo en el, en el playón, ¿no?, en el vagón cultural que se pone desde el municipio. La idea, bueno, es crear un espacio de asesoramiento en contención destinado a las personas que atraviesan la problemática de consumo de sustancias y a sus familiares, sobre todo a las fami la familias, ¿no?, eh, brindando info eh, información, ¿no?, sobre la asistencia a los diferentes dispositivos, poder orientar a esas familias que muchas veces se eh, encuentran bastante perdidas, ¿no?, sin saber a dónde acudir o que pueden realizar, así que bueno, este va el acercamiento que vamos a tener nosotros con las familias y eh, la idea, una vez que podamos ir metiéndonos cada vez más en el barrio, eh, poder crear incluso un grupo de reflexión familiar con ellos. Bien, eh, ¿qué días y en qué horarios van a estar atendiendo en cada barrio? Sí, en el Hotel Silva van a ser los lunes y miércoles de 10 a 12 y en el playón del 30 de marzo van a ser los martes de 10 a 11 de la mañana bien eh, bueno sabemos que desde hace mucho tiempo ustedes vienen trabajando ¿no? con, con diferentes grupos en esto que tienen que ver con la prevención y el asesoramiento eh, en consumo problemático no de sustancias eh, están trabajando con, con mucha gente digo se acerca eh, las, los vecinos a, a participar y a, y a preguntar eh, por lo pronto eh, esto es eh, vamos a arrancar ahora es un primer acercamiento dentro del barrio nosotros no obstante, eh, en el dispositivo de la chacra nosotros trabajamos con chicos con esta problemática, ¿no? No solamente es con los chicos, sino que abordamos la problemática de una forma bien integral, trabajando en, en su entorno más cercano, en el barrio, con la familia, etcétera Y allá en la chacra sí sí tenemos un grupo, un grupo de jóvenes bastante lindo, la verdad. Bien. Eh, cómo están trabajando ahí en la chacra en este espacio adra sabemos que ha habido durante varios eh, varios eh, mucho tiempo digamos algunos algunos problemas con lo que tiene que ver con el financiamiento y demás sí bueno los, el, los, el problema como siempre ha sido más de, de financiación que de otra cosa no el dispositivo realmente siempre ha estado abierto en esto por lo menos en estos dos últimos años, siempre lo hemos intentado mantener abierto más allá de los problemas de financiación para poder dar una respuesta, ¿no? Eh, la Fundación tiene ese compromiso social y más allá de unos problemas más en eh, macro eh, siempre intenta brindar una respuesta a, a cada una de las, a, de las problemáticas que podemos abordar. Eh, nosotros allá trabajamos a través de diferentes dimensiones, ¿no? Trabajamos a través del deporte, a través de educación, del el trabajo siempre mirándolo desde una restitución de derechos, ¿no?, eh, la problemática de consumo. Entonces, bueno, sabemos que, el, que la sustancia no es el, la, el, la problemática, sino toda esa mochila que llevan detrás los chicos, ¿no?, con una historia de vida, etc. Entonces, bueno, eh, la forma de abordar eh, esta problemática desde de nuestro dispositivo es desde una restitución de derechos con todas estas dimensiones. Bien. Bueno, Manolo, eh, recordanos eh, los días y los lugares en el que van a comenzar la próxima semana. Sí, bueno, eh, invitar también, ¿no?, a los vecinos y a las vecinas que se quieran acercar. Sí, por supuesto. en eh, el Meloteo Silva, como decíamos, van a ser los lunes y los miércoles de 10 a 12 en la Capilla de San Juan Bautista. Y eh, los martes de 10 a 11 en el playón del 30 de marzo, en el vagón cultural que ha instalado el municipio. Así que, por supuesto, están todas las familias más que invitadas y todos los jóvenes que quieran pasar, por supuesto que también. Así que ahí, ahí animamos a que puedan participar. Bueno, te agradecemos por la comunicación. No, gracias a vosotros, por favor. Hasta luego. Un abrazo para todos.